Bueno, a ver, este aprovechando que volvemos a estar en la cocina de Luis Matini en la calle Ayacucho, el bulín de la calle Ayacucho, viene a ser este que está este, casi esquina Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires y mmm, también con un whiskycito y algo por ahí, no sé, no sé, no hay otra cosa, no hay algunos libros arriba de la mesa, eh, una tablet, mira que no tablet, Esta es una tablet eh, Y con Nicolás Olseviki Sentadito aquí frente a mí eh, Dispuestos a, a conversar de, de cosas ¿Cómo te va pesar? Hola, Qué alegría. Hola, viejo eh, Nos había quedado No pendiente Pero habían dado por allí un, un tema que me interesó en su momento Después de venimos en otras cosas Pero esto de qué es Lo que nos hace humanos ¿Eh? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Claro, porque normalmente tendemos a pensar que, este, no sé, que el principal eh, elemento que nos hace humanos es eh, el pensamiento, ¿no? Digo, pensa, pero parece medio cortita la frase, parece medio pobretona, solo el pensamiento? Es como inespecífica, ¿no? Sí, es el pensamiento, ese, claro. ¿qué es el pensamiento? Sí. Además, uno tiene, eh, cuando estudia... Cuestiones etológicas de comportamiento animal. ¿Qué es etológico? De comportamiento animal. Ah, cuestión okay. de comportamiento animal. Eh, digo, digo comportamiento animal porque en definitiva somos animales. Sí. Eh, es, es un problema la definición de ese tipo de conceptos. Porque ¿cómo sé yo que un mono no piensa? Si ni siquiera puedo definir... Qué es pensar para nosotros. Ah, ok. Listo, Entonces, listo, se, listo. se plantea como. ¿Cómo puedo una, asegurar cómo, que una gallina no piensa? Exacto. ¿Cómo puedo asegurar que no, que no quiere a sus hijos? Que no, que no quiere a sus hijos. Que no quiere en el sentido de que siente un... Amor. una sensación de amor sí. por sus hijos. No, no, no puede ser. Lo no, no llaman no. instinto, en todo caso, sí. para dejar que el amor sea cuestión de, de seres humanos. Hay mucho de eso. O sea, hay mucho de. Decir, bueno, no es amor, es en ellos es un, una serie de conexiones neuronales sí. con exactamente las, los, la misma liberación de neurotransmisores que nosotros, sí. en las mismas áreas del cerebro que nosotros, sí. pero no es amor. Los humanos, como tenemos conciencia, sí. sentimos amor, pero también qué es la conciencia. Y eso es un quilombo hermoso. O no, sea, no, si uno... pero no solo conciencia. Cuando uno dice, no, bueno, es una cuestión de piel. ¿Esto qué es? ¿Lo instintivo del ser humano? ¿Lo inexplicable? ¿Qué es? Que lo inexplicable es lo que nos hace ser seres humanos, cuando no podemos explicar algo. Cuando a lo mejor un chobi se explica todo tranquilamente y no, no se sienta nunca a pensar, bueno, eh, ¿cómo sería la posibilidad que yo tuviera o tuviese de...? No, Chobi, parecería ser que no piensan en eso. Bueno, ahí volvemos entonces a la idea de que lo propio del, del humano es pensar. Sí. Alguna, una forma de pensar que no es propia del resto de las especies. ¿Y, y la maldad? No, la maldad, bueno. Los bichos no tienen maldad. Va, vamos a ver, depende cómo lo. Sí. En todo esto el problema es la conciencia. ¿Qué, qué, qué queremos, ver. digamos? ¿Cómo definimos maldad? Maldad es un acto. Sí. La maldad es un acto o la maldad es un concepto Si la maldad es un acto Uno puede decir, por ejemplo Matar a la cría del vecino es malo Matar al hijo del vecino es malo sí. Es un acto de maldad sí. Lo hacen los animales, sí, todo el tiempo Claro. Entonces quiero decir, si la maldad es un acto, sí. el reino animal está repleto de maldad. Eh, vamos a distinguir entonces maldad del de mal. Eh, claro, o maldad como acto sí. y maldad como un concepto, bueno, el concepto para es definir... El, mal. el concepto es el mal, exacto. Eso. Como un concepto para definir toda una serie de actos sí. que consideramos moralmente repudiables. Sí. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿el resto de los animales son malos? Desde la perspectiva humana, sí, sin duda, son malos. O sea, en muchas especies la violación es la ur, el único modo de cópula. En muchas especies sí, sí. Eh, el macho dominante que accede mata a las crías. Viejas de las hembras, digo, quiero decir, el macho dominante, que es el nuevo macho dominante sí, del AREN sí. mata a todas las crías de las hembras mm. para que las hembras además no estén eh, lactando y entonces recuperen el periodo fértil más rápido eso es, eso y es. tengan sí. hijos propios. Claro. Pero hay un fin, en definitiva, para esa maldad, supuesta maldad. No, pero hay un fin. Ahora, ¿conoces la chinchina? No. No. La chinchina. Es un bicho eh, que tendrá unos 10 centímetros de largo, parecido a una langosta pero no salta, es color marrón. Eh, si la jodés mucho, te tira unos chorritos con un olor parecido al del zorrino pero a 7 kilómetros de distancia. ¿no? Mm. Camina muy lentamente, no salta y lleva el macho que es de menor tamaño, lo lleva en la espalda todo el tiempo, la chinchina. El día que al macho se le ocurre eh, inyectarla para eh, preñarla, eh, se deja preñar por el macho, pero lo baja y le corta la cabeza. ¿Cómo no, se explica ese ¿No es la amante religiosa? Es lo, es lo mismo que la es Mantis parecido a la Mantis. Es parecido a la... la Mantis. Pero la Mantis no tiene esos chorritos que yo te digo no, okay, que pero, te pero... repelen como única defensa. Esta es la chinchina. En Córdoba hay chinchina. ¿no? O sea, el comportamiento es que el macho copula sí. y entrega su vida después de la copula. No entrega. Bueno, la entrega se la o sea, toman a dale, la vida, porque dale. lo baja y le corta el melón, dale. o sea que no está entregando nada el pobre tipo. Es una pregunta clave. Sí. Si lo come. No, no, no, no, no, no se lo come. Le corta la cabeza, lo mata y lo deja allí, listo. Hasta el próximo macho. Wow. Estoy poniendo cara de pensamiento. Esto no sale, en la, no, no, no sale no, por la radio No, pero, pero se, puede, se puede aclarar. Ahora, de, en este momento, Olsevich pone cara de sí. pensamiento y trata de pensar cómo. No, pero no te, lo tengo, digo, no te lo conté como un desafío. digo Te lo conté como eh, para de alguna manera ejemplificar las eh, cantidades de supuestos males que hay en la naturaleza. Pero, por supuesto, y hay una. Igual no, no me lo tomo supuesto, como un desafío. No sé si en realidad me lo tomo como un desafío sí. porque me encanta pensar en cómo. Pudo haber sido seleccionado naturalmente ese comportamiento. Porque hay especies en las que, por ejemplo. Que vos decís que tiene alguna razón. Que, y tiene que haber alguna razón para que eso, func ¿Y por qué para que tiene eso funcione. Tiene que haber alguna razón. ¿Y por qué no te quedas con la duda? Porque yo a veces está bien quedarse con la duda. Esto es lo que digo. A veces está bien sí. quedarse con la duda. Pero, para, pero la duda es un motor. Sí. O sea, si uno se regodea en la duda. Sí. Ah, no, no, tiene. claro. No, yo quiero, no, yo, a mí me gusta la duda, sí. por eso me encanta el acertijo que me planteas. Sí. Quiero descularlo. Claro porque bueno. me interesa y por ahí no puedo y uh -huh. me quedo con la duda y por ahí lo descubro dentro de 20 años Sí, o tropezás y te... con algún libro que te explica Exacto, de alguna digo, manera este comportamiento que... de la chinchina. Y mira aquí qué pasa esto, sí, por eso la chinchina. Sí, sí. Pero no no me no, no sé si detenerse el en, en regodeo en la propia en la duda por la propia duda es tan atractivo porque... Aldo Rico dijo que la duda es eh, que, que dijo la jactancia <risas> de los intelectuales. <risas> No, porque es la parte de desprecia. Me gusta, desprecia la columna to... está citando al Dorrico. No, no, por eso te digo, pero me, me encanta porque desprecia cualquier forma de duda. Exacto. ¿no? Pero... ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es adoptar un dogma. Sí, tener certezas. Nada más. Que, que, y, y ahí está el problema además de cómo se piensa que la ciencia funciona. O sea, se piensa que la ciencia tiene dogmas. Sí. Y la ciencia es básicamente duda. El animal duda, ¿eh? Un gato, Pero por supuesto. un gato que está al borde de algo, eh, mira, eh, chequea dos o tres veces, está dudando. Por o supuesto. sea que la duda también es un, eh, un elemento que no nos distingue de los animales. Es, no, o sea, de, lo, igual digo lo mismo que con el mal. Sí, así. Para mí depende cómo lo tomes. O sea, la duda en el sentido de el acto de vacilar frente a dos opciones sí. que no sabes si son... El gato, por ejemplo, duda de si, eh, no sé, cazar el pájaro o no cazarlo. Si sí. jugársela en ese momento o jugárselo claro. un pues segundo O si el pájaro de está demasiado lejos y puede no llegar. ¿Sí? El tipo está vacilando. Ahora, el acto cognitivamente complejo de, de la duda humana. Sí. O sea, la, por ejemplo, ¿tienen los animales dudas metafísicas? Ah, Digo, Tienen los animales. Ah, sí. Nosotros estamos preguntándonos todo el tiempo dudas metafísicas. Ese es, una, ese es el, un caso de duda, por ejemplo, que nunca vamos a resolver. Ah. Probablemente nunca resolvamos. Y que sin embargo es una duda muy potente, por ejemplo. digo ¿Qué hubo antes? Ah, ah sí, ¿Qué sí. hubo antes? Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. Ok, todo bien. qué okay, hay okay, o sea, después? ¿El también, Big ¿Qué va a haber después? Pero antes... De... Sí el mundo existía antes de que yo viniera a él, uno piensa que sí, pero ¿qué certeza tenés de eso? Claro, claro, las cosas existen hay una corriente de pensamiento que dice las cosas existen porque yo puedo dar Exactamente. fe de ellas, cuando yo muera desaparece todo, no, no queda nada Sí, es que lo sí. único de lo que tenés certeza, bueno, es, es la, la fundación de la filosofía occidental moderna, sí. que es lo único de lo que tengo certeza yo mm. de que yo pienso Todo lo demás puede ser un engaño. Sí. Lo único de lo que tengo certeza yo es de que en este momento estoy pensando. Eso es Descartes. Claro. Las meditaciones metafísicas, Descartes. Después, claro, después a partir de eso, Descartes lo que hace es ir reivindicando la existencia de todo lo demás. Ah, okay. O sea, el tipo empieza, creo que son seis meditaciones, las primeras tres hace mierda todo y las otras tres dice bueno, pero al final todo. Bueno, no, mirá, no, pero mirá. Mirá, y te lo reconstruye. O sea, llega al yo pienso, al pienso luego existo y sí. a partir de ahí reconstruye todo, que empieza por los conocimientos matemáticos y qué sé yo y termina por la empiria, por la, la, la sí. materialidad. Sí. Bueno. Este, este ulti, esta última parte del desarrollo ya empieza de alguna manera a, a, a dibujar en definitiva eh, qué hace el ser humano, qué piensa el ser humano, por qué es ser humano. Y, si, pero si no fuese ser humano no podría haber dado la explicación que diste recién. Eh, sí. Tampoco podría estar charlando con una gallina. Le, pero, eh, no, no, no, no, no. pero digo eh, ¿Se este... puede probar una columna de algún animal en tu programa? Ah, sí, sí. Yo recuerdo cuando estuve en tu posada, había un gallo muy... Eh, muy Le gustaba mucho cantar a eso de las 4 de la mañana. Hijo de una gran... <risas> Al lado de la ventana sí, eh, sí, sí. de la merced por supuesto. Entonces, sí, sí, no, eh, no. por ejemplo, ese gallo... Tenía sería un, un excelente... Temporal, tenía un, un, un problema temporal <risas> y cantaba a cualquier hora. Y eso, debe, ser, debe ser un gallo sordo, ciego, por ejemplo, no mudo pero sordo y ciego, porque no veía ni el amanecer, ni escuchaba otros ruidos, entonces le daba... Cantaba para. cuando le pintaba. Cuando bueno, entonces, en definitiva, ¿qué nos hace humanos? Yo creo que lo que nos hace humanos... ¿La conciencia? Bueno, de nuevo... Tenemos que definir conciencia, y es un quilombo hermoso entre científicos y neurocientíficos, o sea, entre neurocientíficos básicamente y filósofos de la neurociencia, es un quilombo. Nadie se pone de acuerdo en qué es la conciencia, quién tiene conciencia, si la conciencia es una propiedad emergente del cerebro, Ajá. si todas las formas de vida tienen alguna forma de conciencia, okay. es un quilombo en el que... No está resuelto. y vos me preguntás a mí, ¿se va a resolver? No, es un problema para mí nominal. Ajá, o sea, nos, nos vamos a tener que poner de acuerdo en algún momento en qué llamamos conciencia y empezar a ver si eso está ah, en claro, otra forma de vida. Claro, ¿Qué es conciencia? Claro, claro. Sí, es como preguntarse también qué es el universo. Qué o es dónde, la vida. ¿Dónde termina? Qué hay, si hay una, un final, que hay una cancha de fútbol, después qué hay después de todo. Tiene que haber un después de todo. es, o es todo. todo. ¿Todo? ¿Cómo todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? ¿Qué quiere decir todo? <risa> no, pero esto, lo del todo lo dejo para nuestro próximo encuentro. Pero eh, en, en definitiva, vos me decís, ¿qué es lo que nos hace humanos? Yo creo que lo que nos hace humanos es nuestro cerebro. Mm. y Estoy siendo excesivamente materialista, pero no, no, lo que está nos hace humanos es... Lo si que... yo iba a decir que es la emoción... Eh, la emoción corre a través de nuestro cerebro, no tengo ninguna duda. Y, en, y además de nuevo vamos a tener que ponernos a definir, a, a distinguir en, en, en qué medida nuestras emociones son diferentes de las emociones de los animales, que sienten empatía, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Nos hace humanos el haber podido desarrollar un, cer un cerebro extraordinariamente capaz, capaz de pensar cosas que probablemente ningún otro bicho nunca haya pensado. Como de costumbre, si alguien esperaba alguna receta para solucionar algún problema, no la obtendrá de esta columna con Olseviki. ¿Pero qué dudas les vamos a sembrar? No tengo tampoco ninguna duda. Gracias, Nico. Gracias, Pessoa. Qué placer. Eh, Lo escuchaste a Nicolás Olseviki aquí en el desconcierto.